Sabemos que aunque es muy importante haber sido una de las dos fuerzas escogidas por nuestro pueblo para participar en el Balotage y que somos la única fuerza con presencia nacional, la única fuerza con candidato presidencial para el próximo periodo 2011-2015 que ha entrado en el Balotage y que ha participado y ha tenido el desempeño que ustedes conocen, Nosotros tenemos que aprender también con humildad de aquellos aspectos que debemos mejorar en nuestra comunicación, que debemos con pluralismo, con reflexión, como debe ocurrir después de cada elección, para saber por qué no hemos llegado con nuestro mensaje a todos los porteños y porteñas ¿Por qué no hemos llegado con nuestro mensaje de manera tal de que nos acompañe más masivamente? Personalmente, como candidato, personalmente como quien ha encabezado esta fórmula, personalmente como quien ha conducido esta campaña, me hago responsable absolutamente de todos aquellos aspectos que son necesarios repensar, que son necesarios analizar para poder ver como fuerza política cómo podemos mejorar nosotros en el futuro, cómo podemos nosotros profundizar nuestra inserción en la ciudad. Ser una de las dos fuerzas históricamente más importantes de la ciudad, haber tenido la elección más importante en la historia de la ciudad en la primera vuelta, de toda la historia del Frente para la Victoria, nos da muchas responsabilidades. Nos da la responsabilidad de ser también la primera fuerza de oposición en la Ciudad de Buenos Aires. Tener la primera fuerza, luego del oficialismo, en la legislatura. Y le queremos decir a todos aquellos que nos votaron, le queremos decir a todos aquellos ciudadanos de Buenos Aires, que sin lugar a duda nosotros vamos a ser responsables. Y vamos a ser fieles a ese mandato procurando que aquellos, aquellas promesas, aquellas ideas, aquellas plataformas que fueron elegidas se cumplan y desde la legislatura, como fuerza política, en el trabajo territorial vamos a ser celosos custodios de que se avance en esa dirección. Sabemos que Buenos Aires puede estar mejor, que puede estar mucho mejor y desde el lugar que nos corresponde nosotros vamos a trabajar en esa dirección. Y lo vamos a hacer tratando de ser cada vez más plurales, cada vez más amplios, cada vez más generosos. Lo vamos a hacer tratando de ser cada vez, buscando cada vez más comunes denominadores del pueblo de la ciudad de Buenos Aires porque estamos seguros que este aval que hemos tenido, la cantidad de votos que hemos tenido en la primera y en la segunda vuelta Es una plataforma enorme para constituir una fuerza poderosa de transformación en la ciudad porque sabemos y estamos convencidos que todavía hay mucho para mejorar. Realmente...